Ahora sí, recibiendo a nuestro compañero Guillermo Maceo demógrafo, con su columna. Guillermo, buen día. Buen día, Hernán. ¿Cómo están ustedes? Bien. Un poquito más tarde, lo habitual, pues estábamos recibiendo a nuestro compañero Gustavo, que reside en Nueva York y que llegó por algunos días aquí por temas familiares. No sé si llegaste a escuchar. Y bueno, estábamos este saludando, hablando algunos minutos de la realidad allá en en Estados Unidos pero vamos con lo nuestro Guillermo que querías querías hablar sobre Bolivia hoy, ¿no? Sí, yo primero dado el tiempo que te, te ha transcurrido tenemos que limitarlo a, a las 11 Exactamente, sí, sí Bueno, entonces es para ser muy poco lo que vamos a poder avanzar yo creo que yo propuse el tema de hablar sobre Bolivia con un cierto grado de seriedad y profundidad porque a con sucediendo acontecimientos muy importantes en América Latina, en particular en Bolivia. Y Bolivia es un país estratégico en la política latinoamericana. Y nosotros ahora lo tenemos bastante abandonado, sí. a pesar de que ha habido cambios y transformaciones. Es un país meta objetivo de los Estados Unidos, porque ahí están los yacimientos más grandes del mundo de Coltán, que todavía no se han empezado a usar a utilizar en gran escala pero que va a ser el material del futuro en 10 años entonces el que tenga ese mineral es el que va a manejar la tecnología de quinta generación sí. entonces es importantísima la estrategia eh, de recursos naturales no renovables que tiene Bolivia y por eso me parecía importante ayornarnos con lo que ha pasado, esto que ha pasado es un intento, un ensayo de una hegemonización que se prepara y que va a tener una escala mucho mayor. Por eso me interesa en hablar con cierta calma y cierto detalle, porque nuestra audiencia está informada, pero poco de Bolivia, porque Bolivia trasciende poco en el escenario noticiorio noticiario de América Latina uh -huh. recién ahora con la crisis con Evo exacto ¿por entonces, dónde comenzar respecto a Bolivia entonces Guillermo? ¿cómo? ¿por dónde te interesaría comenzar al reflexionar sobre Bolivia? Y yo lo que tengo que decir es que ese es el país de una estructura cultural originaria de las más fuertes junto con Perú que tiene el continente Entonces, entender cómo es la cultura boliviana, cómo ha sido y cómo ha sido traicionada por la oligarquía urbana, antes minera, ahora también minera y financiera, sometida servilmente, como han visto, si han seguido los canales de televisión, con respecto a la sustitución de facto y legítima del presidente de la República. Entonces... Hay que prestar atención y abrir la ventana para hablar sobre Bolivia, no sólo para expresar la solidaridad al movimiento socialista que fundara Evo, sino a todo lo que está pasando con respecto a la usurpación de derechos adquiridos durante años. Tenemos que recordar que en 1953 Víctor Paz Estensoro, para sorpresa del mundo de América, hizo la primera reforma agraria en América Latina entonces, no lo podemos descuidar, no lo podemos preocupar solamente cuando juega la selección uruguaya en la altura de, de la paz porque es perjudicial para nuestros jugadores sí. tenemos que ver el rol estratégico cada vez más fuerte que tiene Bolivia con toda la conspiración en contra que le hace Chile. Por eso yo pro me proponía hacer un análisis un poco cuidadoso de este cuadro. No sé si ahora o dejarlo para otro momento. Te, te, lo decimos al aire igual, ¿tenemos tiempo con alguna pausa hasta las 11? De todas maneras, era más o menos el mismo tiempo que íbamos a tener con bueno, con el horario bueno, corrido, digamos. Muy bien. Yo lo que quiero decir, en primer lugar, es que como se llama ahora Bolivia, un país multicultural, porque en realidad hay tres culturas dominantes, muy fuertes. Una que es la población aymara, que tiene una, que, con el idioma aymara, que es uno de sus idiomas aborígenes de América más complejos, ...porque tiene desinencias en los sustantivos... ...eso no no interesa ahora... ...pero son un millón y medio de bolivianos... ...que hablan neymara... Sí. ...y dos millones seiscientos mil... ...que hablan quechua... ...o sea que la mitad de la población... ...habla, un poquito más de la mitad... ...habla idiomas originarios... ...y el resto mezclado español y algunas otras cosas. Y hay otros, definitivamente la oligarquía, la oligarquía no habla ninguno de los tres, ni español, ni aymara, ni quecho, habla inglés o alemán. Sí. Ese, es un, ese es un primer fenómeno. El otro fenómeno que tenemos que prestarle atención es que Bolivia, después de la maldita guerra del Guano o del Pacífico, como se llamó, en la que Bolivia y Perú perdieron con la armada chilena, eso fue en 1789-1884, para ubicarse como estábamos con el Uruguay, 1879-1884, a final del siglo, del siglo pasado, antes pasado, Bolivia perdió 600 kilómetros de costa sobre el Pacífico 600 kilómetros de Antofagasta una ciudad chilena que está al norte hasta lo que es hoy la frontera con Perú lo perdió en la guerra que Perú y Bolivia sostuvieron con con Chile por una disputa que organizaron los norteamericanos y los inglesos que se llamó la guerra del guano entonces este ¿cuándo fue eso Guillermo? entonces eso fue en 1879-1884 bien que los ingleses pues porque el, el, el negocio del guano era el negocio para los fertilizantes en Europa donde las tierras acusaban un profundo agotamiento y el guano es, un, es el estiércol de los pájaros marinos que están en el montón de islas que hay sobre la costa chilena y sobre la costa peruana entonces se organizó la guerra del guano por, por disputa de la extracción pero atrás estaban los ingleses que manejaban el negocio y los alemanes le vendieron al Perú el primer acorazado era, era era todo un negocio de armas y guerra en de euro, europeos donde probaban sus armas. Lo mismo pasó en la guerra del Chaco en Paraguay. Los ingleses, los ingleses los alemanes, los franceses organizaban guerras en países pobres de la periferia para probar los nuevos inventos bélicos que desarrollaba los probaba obviamente en poblaciones que no eran las propias... ...eran las de otros... ...y entonces en la Guerra del Guano... ...que como te digo, que fue de 1879 a 1884... ...Bolivia, que fue perdedor en la guerra... ...perdió 600 kilómetros de costa... ...desde la ciudad de Antofagasta a la frontera con lo que hoy Perú... ...de ahí empezó el drama boliviano respecto a la salida del mar sí. pero era un país naturalmente marítimo si sí. sí, sí, te escuchamos pregunta Javier de Florida que se puede esperar de la cooperación de China en países como Bolivia y Nicaragua Estoy escuchando a Maceo, no me lo pierdo, un abrazo para todos. Dice alguien que no nos pone el nombre por ahora, quizá ahora nos agregue, pero bueno, seguimos eh, desde lo histórico que veníamos repasando, Guillermo. Sí, perfecto. Lo histórico tiene una especial importancia en Bolivia porque es una historia reciente, no, claro. es decir, todavía hay consecuencias que derivan Por ejemplo, de la bueno, de la consecuencia más dramática de la Guerra del Pacífico, la Guerra del Guano, es que perdió la salida al mar y pese a todas las gestiones, todos los trámites que se han hecho durante estos siglos hasta la Corte Suprema Internacional de la Haya, Bolivia no ha podido recuperar su costa. Tiene por gracia divina porque los peruanos son amigos que le dieron un puerto en la costa peruana que se llama el puerto de Ilo pero queda fuera de Bolivia y hay que carretera que circular una carretera montañosa andina con lo cual el transporte pesado de camiones no se puede hacer sí. entonces está prácticamente aislado y como para fijar en la cabeza, ese es el, uno de los pocos países que se metió en dos guerras internacionales con ejércitos armados por europeos y americanos y las perdió al hilo fue la guerra del pacífico Y después la guerra de de del Chaco con Paraguay, que eso uh -huh. fue otro verdadero desastre armado por los ingleses y por los americanos para probar armas cuando Bolivia pedía una reivindicación del Chaco paraguayo, y eso fue bien entrado el siglo 20, 1934, 1935 donde el principal enemigo de las tropas en, en contienda no eran las armas, sino era la sed la gente se moría de sed en el Chaco paraguayo y ahí Bolivia perdió la guerra y quedó absolutamente postrada hasta que recién la guerra del Chaco fue en 1934, 1935 en el siglo XX y recién empezó a resurgir Cuando aparece un presidente re renovador, progresista, como Víctor Paz Estenssoro, que en 1963 hizo la primera reforma agraria en Bolivia en América. Sí. O sea, había toda una postura desarrollista y progresista en un país con geografía muy adversa, pero que había gobernantes y pensadores bolivianos de muy de una postura una postura muy avanzada para la época se nacionalizaron las minas de, de de plata y las minas de estaño en Bolivia Bolivia es el principal productor de estaño del mundo entonces es un país que tiene una enorme importancia y una enorme desgracia, recursos naturales extraordinarios aislados del mundo que le cuesta un triunfo sacarlos Esa es un poco lo, lo, la realidad que ahora, paradójicamente, se vuelve a repetir. El movimiento al socialista estaba más avanzado que en ningún otro país de América y de pronto, por un golpe orquestado, obviamente, uh -huh. retrocede 30 años. Volvemos claro. a empezar otra vez. Claro. ¿Qué, qué, qué, va, qué, va, ¿Qué Bolivia va a salir de este intríngulo político que tiene Evo con el movimiento al socialista? al socialismo y la oligarquía hablando inglés y alemán como lo hizo toda la vida claro, Bolivia quizás hay generaciones más recientes que no lo han vivido tanto pero tiene una larga historia de, de golpes tras golpes eh, en los gobiernos, ¿no? claro, tiene golpes tras golpes pero eso con, con, Evo, con Evo se había interrumpido durante 19 años ¿no? porque antes estuvo Estuvieron los galpistas de, que, que también nos beneficiaron a nosotros cuando pasaron por acá. Era el la misma tendencia ideológica. Claro, ¿no? claro. Entonces, pero es un país de una complejidad geográfica que el Uruguay no tiene. Y nosotros creemos, por ejemplo, que Bolivia es un país montañoso. Bolivia en sus dos terceras partes del territorio. Es selva amazónica. Es decir, Bolivia es un país esencialmente amazónico que está por conquistarse con una riqueza extraordinaria, pero que el asentamiento humano por el origen aymara y quechua está en el altiplano. Pero uno sale de, de esa región del sur de Cochabamba y va para el norte y va a la selva. Entonces, todavía no ha podido crear una infraestructura para integrar a todo el país. Yo estuve en, en el Beni hace poco tiempo, dos años, y para venir no hay línea aérea, son dos noches de viaje en ómnibus. Sí. Tan simple. Entonces, la naturaleza la beneficia a Bolivia, pero la naturaleza la isla y la complica al mismo tiempo. Claro, claro. El proceso de Evo Morales además reconoció esa plurinacionalidad que claro, es el Estado boliviano, ¿no? Exactamente. Bueno, eso, cuando uno se va a Bolivia y ve la discriminación que tiene el blanco para con el indio, todavía el indio sigue bajando el cordón de la vereda para no enfrentarse directamente con un blanco. Sí. esa Pero eso fue impuesto porque... A diferencia de lo que ocurrió en otros países, no fue muy colonizado por los españoles. La colonización en Bolivia viene más tarde en el siglo 19 con alemanes y con gringos que fueron los dueños de las de las minas, primero de estaño que fueron nacionalizadas con la reforma y después las minas de oro y plata y ahora el coltán que está a la vista de todo el mundo y ahí hablan ustedes se si han visto en la televisión estos últimos informativos que aparecen los gobernantes golpistas son todas mujeres rubias pintadas con rubias, rubias muy elegantes esa es la alta oligarquía boliviana que habla inglés o alemán sí. yo lo he vivido personalmente al asunto ¿Por, Entonces, qué, ¿por qué hablan alemán guillermo y porque son alemanes son descendientes de alemanes la cantidad de apellidos alemanes que hay en bolivia es enorme incluso fue refugio de nazis no no no, no porque es muy aunque produce la pasta la pasta base pues aunque la la, la droga en la planta se cultivan en, en, en, en la zona de cochabamba la coca sí. la coca la planta de coca es originaria de bolivia pero se extiende hasta Colombia y Perú. Entonces, de ahí surgió la, el mascar la coca porque es un estimulante para la altura del altiplano pero los indios no consumen coca los indios de la selva amazónica no consumen coca no, pero yo, yo te decía sobre los alemanes que incluso re, hubo algún nazi que otro importante refugiado en Bolivia y que, que actuó reclutando gente claro, claro, y el apellido Bonsar mm. que fue un general, dictador si sí. ¿no? que, que era un poco el capo de lo que se había hecho en toda la región de América del Sur era de origen alemán y no. hablaban alemán no. y si uno mira la, la integración y la tez de la piel de los en la Cámara de Diputados va a ver que son mujeres europeas vestidas a la europea que hablan un perfecto inglés hubo un presidente en Bolivia que no hablaba español Sánchez de los Hadas, Gonzalo Sánchez, Sánchez de los no hablaba español, hablaba Todos... atravesado como hablaría un, un yanqui, claro, este... eh, hay una pregunta, un mensaje de Cecilia que dice un abrazo afectuoso para Mació y pregunta en qué consistió... La reforma agraria de Paz Estensoro dice, lamentablemente creo que carecemos los uruguayos de conocimientos profundos sobre historia de nuestros hermanos del continente, un debe de enseñanza secundaria siempre mirando a Europa. Saludos claro, y gracias. claro La reforma agraria fue de 1953, fue la reforma de Víctor Paz Estensoro y fue para el estaño la nacionalización primera que se hizo en Bolivia fue la reforma agraria y la nacionalización del estaño, que era el metal, el metal primigenio que daba eh la, el mayor rubro para la economía boliviana. Que es un, un mineral de uso de uso industrial, la base de la ojalata es el estaño, así que imagínense todo lo que lo que se puede hacer con con estaño. Eh, estaba planteado esto que preguntaba Cecilia Si queremos este, aportar algún elemento más De qué sí, consistió no la reforma Yo decir Que, por ejemplo Las primeras universidades Que se fundaron en América Latina América del Sur Fueron en Perú y en Bolivia La Universidad de Cochabamba Fue fundada en 1690 El Uruguay ni mira de soñar que iba a existir Porque, porque ese era el centro de tránsito de toda, la, de toda la minería que era lo que interesaba a los españoles Y entonces las ciudades son antiquísimas La cultura llegó primero a esas localidades No por fin colonizador para mejorar la nación Sino para aprovechar a los españoles que manejaban el negocio sí. eh, eh, Y toda la cultura, la cultura yamara y la cultura quechua Son esos idiomas incluso son la base de los idiomas de máquina que usan algunas computadoras. es decir, hay un conocimiento previo de, de la geometría, de la aritmética de la cultura aymara y quechua, el que la aymara es muchísimo más difícil de hablar que el quechua, porque tiene una cantidad de fonéticos, sonidos fonéticos que perdón la redundancia, de signos fonéticos que no existen en el español ni en el inglés Entonces todo eso fue sepultado por la avalancha española y católica sí. Y eso quedó así, se aisló Bolivia porque quedó aislada del mar Por lo que dijimos antes con la guerra del Pacífico Y ahora está tratando de surgir Y ya ven lo que pasa en este momento, la oligarquía sigue tan plantada y ahora el interés europeo, alemán e inglés ha sido reemplazado por el interés de los yanquis, simplemente. No. Entonces tenemos que estudiarla para conocerlo y poder argumentar en beneficio del entendimiento de nosotros mismos de la realidad de América Latina. Exacto, y con la incertidumbre planteada también de qué, de qué puede pasar con este llamado a las elecciones y cómo, si la, la, la ofensiva de la derecha puede seguir, ¿no? Ah, va a seguir, sin duda. Yo creo que la, la ilusión de Evo de volver el movimiento al socialista ganando unas elecciones lo veo poco probable. Creo que va a haber alguna... ...medida de transición, sí. metiéndose los evangélicos entre medio con la fuerza que tienen... ...que es otra colonización que no nos, no nos habíamos dado cuenta... ...que es la colonización evangélica con la Biblia como arma... ...que ocurre en Chile, que ocurre en Bolivia, que ocurre en Costa Rica, que ocurre en Perú... ...pero eso es harina de otro costal... Yo no quiero herir sus sentibilidades, pero es un tema que lo tenemos acá plantado y ustedes vieron con qué desembozo los líderes se manifiestan en forma pública, ¿no? Uh -huh. La Biblia es un arma de guerra para esta gente, no de salvación espiritual. Bien, ¿algo más que, que quieras decir? ¿No? Eh... ¿Agregar para redondear por no, hoy, que, Guillermo? No, estimular a la audiencia a que se interese un poco por Bolivia, por conocer, por mirar el mapa, por saber cómo está, saber algo más, porque eso nos va a ayudar a nosotros mismos a comprender la realidad latinoamericana. Ahora las cosas se orientan en esa dirección. Exactamente guillermo eh, una vez más un gusto escucharte como siempre eh, nos quedamos atentos también a trasladarte lo que la gente plantee luego de este de este diálogo porque estamos recuperando también gente que nos escucha por internet ya estamos claro. normalmente en tuneí ahora en esa aplicación para escuchar vía internet Te mandamos un abrazo bueno igualmente para ustedes y gracias al audiencia a la audiencia por la paciencia y las intervenciones Eh, te, te despido con un mensaje Adrián de la curva que dice para entender el presente de Bolivia hay que conocer el pasado gracias por la recopilación y bueno hablaba de cómo había se vio la, la elección el fraude eh, y cómo ve las próximas elecciones justo lo que conversábamos ahora sobre claro, el claro. se vienen en momentos difíciles para bolivia muy difíciles porque está en disputa un interés económico mineral muy importante Bueno, un abrazo Guillermo un abrazo hasta la próxima. Usted, saludos y gracias.